Bueno, seguimos de recorrido, ahora ya estamos en Viedma y estamos en el Álvarez Guerreros, Loteo Silva, bueno, y estamos con Gabriela Quintero, que es la presidenta de la Junta Vecinal. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gabriela. ¿Qué tal? Buen día, Cari, y a toda la audiencia, buen día. Bueno, está muy lindo el barrio, Gaby, la plaza, eh, ahora sabemos que está el miércoles la feria, pero bueno, además están con una actividad puntual. Sí, la, la actividad puntual es limpieza de las calles, de las veredas, de lo que tiene que ver este parque lineal digamos, en, principio. Eh, en principio, porque los chicos eh, que empezaron la colonia de verano están recibiendo el colectivo acá, así que nos parece muy correcto que los niños cuando vengan a esperar el colectivo, este parque esté en condiciones y en perfecto estado de higiene, digamos, en general. Bien, esta esta limpieza la están haciendo entre vecinos, vecinas. Eh, no, esta limpieza la estamos haciendo en la Junta Vecinal con la miembro del movimiento local justicia social, que se compone mayormente de mujeres, así que son mujeres que están agarrando ahí la pal, el rastrillo, poniendo en orden un poco las calles del barrio. ¿Cómo son los vecinos, Gaby? Eh tiran lo donde corresponde o por ahí se deja por ahí eh, el, el servicio de basura, ¿cómo está? Mira, yo creo que hay muchísimos más vecinos nobles y buenos y honestos que, que son limpios, que son correctos con el tema de la basura que generan en sus propios hogares o en sus propios espacios. Pero hay otros que lamentablemente, como ya hemos mostrado, tiran la basura en la vereda, en las calles, convirtiendo algunas veces hasta en un pequeño mini basural las calles, la vereda. Creo que eso no habla muy bien de, de nosotros como, como barrio. Así que eh, nosotros en nuestro perfil de Facebook hemos advertido sobre esta situación y hemos pedido carecidamente que se tome conciencia y empatía sobre todo porque este, a los primeros que afectan son a, a uno mismo, ¿no? Cuando se, se tira basura, o sea, los primeros en afectar son nuestras nuestra propia familia. Así que si uno se pone en ese lugar y, y puede ver y advertir eso, yo creo que se va a empezar a de conciencia con respecto a la basura que generan y qué hacen con esa basura, ¿no? Bien, eh, por último y ya para cerrar, ¿cómo estamos con de la seguridad, con la iluminaria? Mirá, la iluminaria todavía no hemos tenido éxito en cuanto a, a poder contactarnos con, con el, a quien le compete, que este caso sería Gastón Gutiérrez. Hemos presentado nota, hemos pedido reunión con él, por ahora creemos que está muy ocupado y que no nos ha podido responder. Sin embargo, estamos insistiendo y vamos a seguir insistiendo para que se tome carta en el asunto, porque la iluminaria es una cuestión de seguridad también, las iluminaria hacen a la seguridad de los vecinos. Y a La Paz también, porque una vecina no puede salir a comprar a las 10 de la noche o mandar a sus niños cuando en las calles están totalmente pareciera Boca de Lobo. Hay cuadras que son totalmente oscuras y bueno, se tienen que dar cuenta que, que nos tienen que ayudar en ese caso. ¿no? Bien, el merendero Maná, como sabemos, está con la colonia. Sí, el merendero está con la colonia. Nosotros, bueno, venimos también de, de un regalo fabuloso que le podemos hacer a los niños de... De fin de año que fue habernos ido a Bariloche así que bueno, las compañeras han tomado un descanso eh, también muy bien merecido y ahora han arrancado, hemos arrancado con la limpieza del barrio y acompañar a los niños en la colonia de verano, lo que queda todo este mes para retomar nuevamente nuestro espacio. Muchísimas gracias Gabriela. Gracias a vos como siempre.